¿Cómo les va? Buenos días para ustedes y toda la audiencia. Bueno, contanos cómo es este proyecto y qué grado de avance tiene de, de producir eh, agua mineral desde ahí. Bueno, la verdad que para General H, o la zona o los pampeanos, creo que no, realmente nos enorgullece para pensar tener una, una marca pampeana propia y, y bueno con una calidad de agua mineral que realmente... Esté, Eh, puede ser competitiva en, en gran parte del, del territorio nacional. no. Este, Esto ya surgió hace un tiempo atrás, donde el pozo 14, que conforma eh, parte de la batería que cuenta la, la, la cooperativa, de 27 pozos, donde todos están encadenados, o sea, con... Eh, en, en un acueducto donde eh, todo eso recolectamos en la en la planta potabilizadora y es lo que se hace la distribución del agua a, a la ciudad de, de acá de General H. Eh, Nosotros sabíamos, o sea, veníamos viendo, mejor dicho, o sea, dentro de la rutina que se hace de, de estudios a través del APA y que hay que presentar, o sea, todas las, las cooperativas, quienes manejen, este, el tema de agua para, para tener calidad, para tener, este, seguridad también, este, porque es un producto alimenticio también, ¿no? Este, notábamos de que había una, como una variante positiva en cuanto a, a minerales y, y bueno, a partir de ahí fue donde se dijo, bueno, hagamos un estudio, Eh, entonces se tomó el laboratorio de LAPA, de la Administración Provincial de, de Aguas, de la Pampa, y, a, y en paralelo se hizo con un laboratorio de aguas especiales, este, IACA, que es de, de Bahía Blanca y trabaja también en, en, en conjunto con la Universidad de, la, de, de Bahía Blanca. Este, así que bueno, eh, eso lo que terminó a través del laboratorio fue de que realmente estábamos ante la presencia de un agua mineralizada. Eh, baja en sodio, eh, bueno, eso fue lo que también nos motivó a decir, bueno, ¿cómo, cómo seguimos? Bueno, seguir en eso significaba hacer este eh, dos estudios más este cada seis meses eh, y tenía que dar la misma calidad para poder certificar de, definitivamente de que era eh, un agua mineral, ¿no? O se podía envasar como tal. Eh, así que, bueno, a partir de ahí se certificó eso, eh, sí dieron los valores, se sigue certificando, o sea, para saber que, que seguimos estando en la misma línea. este Y también en su momento, en paralelo, se eh, presentó toda una documentación a recursos hídricos como para eh, tramitar la explotación, eh, de las cuales también salió aprobada, donde el recursos hídricos nos aprobó mil eh, litros hora, no, con un máximo de 10 horas de trabajo, así que estamos hablando de ochenta mil litros día, eh, de los cuales nosotros vamos a tratar de estar por debajo, estaremos en los 5 mil o seis mil litros hora, eh, como una cuestión sustentable también, sabemos que es un recurso no renovable. Y, este, bueno, o sea, tenemos que tratar de estar en, en consonancia también con el, con el medio ambiente, ¿no? Bien. Eh, así que, bueno, ese, ese es más o menos el panorama donde estamos hoy parados, donde también a su vez eh, se solicitó a la Escuela Agrotécnica o al Ministerio de Educación de la provincia eh, una parcela que está muy lindante, eh, a escasos 200 metros de, del pozo, para poder este armar la planta... Eh, como es comercial, ¿no? Entonces este, eh, se hicieron todas las presentaciones, el gobernador este, lo, lo aprobó, mandó a Cámara de Diputados, por unanimidad la Cámara aprobó también la donación, así que eh, aceptamos la donación y estamos ahora ante la espera de la escritura donde ya el dominio sea eh, a favor de la cosega Y, y, podamos a partir de ahí, este, ya iniciar todo lo que sean trámites de aportes no reintegrables, conseguir subsidios a través de de INAES o eh, Ministerio de la Producción, bueno, todo, todas las entidades que por ahí puedan este eh, ayudarnos también ¿no? ¿cuál es la inversión que van a realizar ustedes ahí Norberto? la inversión en todas las líneas, porque estamos hablando de una planta modelo planta modelo significa o sea de que va a tener varias aristas o sea no solamente agua mineral sino que también este soda eh, por supuesto los bidones también de, de este, para domiciliarios o empresariales uh -huh. y después toda la cascada de eh, agua saborizada y hoy estamos hablando en un total de aproximadamente los dos millones de dólares, eh, pero bueno, eso también hace a que eh, nosotros podamos ir haciéndola por módulos este, el avance de la construcción de la planta seguramente lo primero que va a surgir va a ser este la este, sí o sí empezar a envasar este paraguas mineral y seguro los bidones también y ir avanzando a su vez de eh, que esté trabajando la planta ir invirtiendo en la, en, en otras partes de módulos como para para para seguir este completando la, la línea productiva no ¿Cuántos puestos de trabajo Normalmente eh, estas plantas este, requieren de un laboratorio, que sí o sí lo tiene que tener este, más cuando hablamos en, en este tipo de aguas, Eh, así que seguramente bioquímicos y algún ingeniero eh, serían los, los que tengan que comandar este esa planta funcional y, y estaremos más o menos en unos siete puestos más este o sea que estamos más o menos entre diez puestos de trabajo como una primera etapa y poder seguir avanzando no este ese sería más o menos el, el, el programa que tenemos planteado y en qué momento por ejemplo podríamos tener en la puerta de nuestra casa el bidón que diga puerta patagonia en qué bueno Sí, nosotros, este, eh, subsanado este tema de la escritura, que bueno, ya en, en un rato más tengo que estar saliendo también a, hacia Santa Rosa para reunirme con gente de escribanía General de Gobierno, este, solucionado este tema, nosotros calculamos que, eh, que podamos avanzar en todo lo demás. Eh, antes de fin de año tendríamos que estar, o por lo menos fin de año tendríamos que estar eh, ya con una nave o con un módulo para poder este, empezar a comercializar, ¿no? Bien. Eh, recién aludías a la inversión de 2 millones de dólares, que es una cifra importantísima para los volúmenes sí, de inversiones sí. de, de nuestra provincia. E ¿Ese dinero de dónde sale? Como que, Supongo que es la totalidad del proyecto. Ahí, sí, sí, claro. Tienen acceso a un crédito internacional. ¿Cómo lo están manejando? Bueno, a ver, eh, ya se ha hablado con distintas, este, con distintos referentes. Por eso te digo, o sea, el INAE es, es, es el Instituto de Sociativismo claro. que tiene las cooperativas y a través de ellos se puede conseguir este línea crediticia. Por supuesto que a través del Ministerio de la este, de la producción de la provincia también, eh, que se trabaja en conjunto con con el Banco de la Pampa. Eh, también hemos estado reunidos. Con, con la gente de e-commerce, o sea, porque también puede llegar a aparecer algún inversor. Este, o sea, estamos abiertos a toda a todo tipo de posibilidades, ¿no es cierto?, este, para poder concretarlo. Muy bien, agradecemos el contacto y si quedó algo más por agregar, Norberto de Cristófaro, este, te escuchamos. Bueno, eh, otra de las cuestiones que también o sea, no, no vamos todavía, a, vamos por pasos, pero bueno, eh, hay, hay, un, hay un nombre también, una marca, que es la que va a llevar este, eh, un producto de una línea eh, más alta, este, también eh, dentro de lo que es agua mineral, para buscar quizás a lo mejor otro nicho de comercialización. Este, se está trabajando en eso, así que también este, va va a tener como una línea especial, ¿no? este, uh -huh. este, esta, este agua para poder procesarlo también. Este, así que bueno, o sea, ya te digo, estamos muy optimistas en todas estas cuestiones, tenemos un amplio apoyo también de, del gobierno provincial, este, y bueno, estamos trabajando en, en un gran equipo, ¿no? Gracias de vuelta, Norberto. Bueno, gracias a ustedes por la, la información y poder este, estar acompañando también a una cooperativa del sur de la provincia de La Pampa. Así que un saludo a toda la audiencia y a ustedes también. Muchas gracias por todo.